Karina Olivera, desde Morelón, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Volvas a escucharte, Karina? Bien, Jorge, estamos en la ceremonia de fundación de Sonta Atlántico Sur. Estamos con Ángela Berens. Le agradecemos realmente el tiempo porque están a minutitos nada más de, de, de comenzar. Ella es la presidenta fundadora. Queremos que nos cuente a ti, Jorge, y a toda la audiencia... De, ¿De qué viene la jornada? ¿Cómo va a estar la dinámica de trabajo de hoy? Muchas gracias por acompañarnos. Eh, hoy es un gran día para nosotros y para Sonta Internacional, una ONG de cobertura mundial. Eh, somos el tercer club de Sonta en Uruguay, después de Montevideo y de Maldonado Punta del Este, que existe hace más de 30 años. Y hoy es este, para nosotros un día especial. Estamos acá en la azotea de Aedo eh, porque nos fundamos, o sea, es nuestro cumpleaños en realidad. Uh -huh y celebramos con autoridades, con ustedes, con los medios que es muy importante y con nuestros amigos, por supuesto, y socios. Somos 26 socias y socios y trabajamos específicamente en crear un mundo mejor para la mujer y las niñas a nivel global. En, acá en Punta del Este, en Maldonado, lo que estamos haciendo es enfocándonos en educación y salud y liderazgo femenino, particularmente en salud y en educación Estamos trabajando en salud mental. Ángela, sabemos, hemos, hemos hecho un recorrido con ustedes, con Sonta Maldonado, y sabemos la cantidad de, de puntualmente, mujeres que atienden, y, y queremos saber de, de qué manera es eh, la, la parte financiera, ¿cómo, cómo se financia. Bueno, tengo que aclarar que el, el dispositivo que tiene Sonta Maldonado Punta del Este para la atención de víctimas de violencia es separado. Va por corre por cuenta de la Intendencia y con Sonta Maldonado, Punta del Este. Eh, nosotros estamos, como sabemos, recién empezando hoy realmente. Y estamos trabajando en diferentes proyectos sociales. Los recursos provienen de nuestros aportes personales, pero también de donaciones. Estamos este, muy abiertos y recibimos donaciones de todo tipo. También pueden ser donaciones en especie. Nosotros colaboramos, entre otras cosas, con el Hospital de Maldonado, donde entregamos necesers para eh, niñas, sobre todo jóvenes, este, que traen sus, sus niños al, al mundo en el hospital Y les facilitamos este, kits de higiene personal, por ejemplo, una de las tantas cosas, y muchas veces recibimos donaciones de empresas o de particulares. Bien, Jorge Ángela, te escucha. Ángela, buen día. Buen día. ¿Cuántas son ustedes? Somos 26. Nacimos el 23 de febrero con 15, y hoy, a fecha del, de la ceremonia, somos 26 socias y socios, hombres y mujeres de diferentes profesiones de diferentes actividades. También tenemos una, dos socias en Puerto Alegre que nos están acompañando mentalmente hoy, no podían venir. O sea, es muy diverso. ¿Cómo es la rutina de trabajo? Nosotros nos reunimos mensualmente en la Liga de Punta del Este, es nuestra sede. Tenemos una reunión mensual de dos horas porque todas trabajamos o estamos en otras actividades. Y eso es a nivel mundial, siempre somos este, personas que están en actividad, con lo cual el tiempo es oro. Y lo que realmente aportamos es cada una su talento en algo, Entonces, o sus conexiones, o su, su conocimiento, en fin. Entonces, eh, cada una y cada uno aporta con lo que puede. ¿Ustedes de alguna forma dan respuesta a la demanda que se les presenta básicamente en acciones sociales? Nosotros estamos trabajando con cuatro proyectos sociales. El Hospital de Maldonado es uno, el Hogar Gines Cairo Medina es el otro. También trabajamos o vamos a empezar a trabajar con una escuela rural y empezamos a trabajar con el Banco de Leche de Maldonado. Entonces son diferentes actividades que, que realizamos y, y realmente en este momento que estamos recién a meses de empezar estamos trabajando por demanda. Nos llaman del Hospital de Maldonado, colaboramos con la red de voluntarios de allí también, por supuesto, y mm, trabajamos según la, las necesidades que surgen en este momento. Eh, gracias por esta charla y saludos para todos ustedes. Felicitaciones. Muchas gracias, Jorge. Ah, tengo, tengo una, una curiosidad, Ángela. ¿Por qué el color amarillo? No, es uno de los colores de Sonta, el amarillo es uno de los colores, o el bordeaux es el otro color a nivel internacional, y hay un símbolo internacional que es la rosa amarilla de Sonta, que es el símbolo del Día de la Mujer del 8 de marzo. Ahora sí, muchísimas gracias. A ustedes, gracias por estar. Jorge, cerramos, volvemos en un ratito. Tenemos tanto que espero que nos dé la mañana para bueno, compartirlo. Dale, ¿Sí? piñón chau fijo. Chau, chau. Chau, <ríe> chau. chau. Frecuencia abierta.